Te da superpoderes, ¿verdad? Mira, aquí en la radio también tenemos superpoderes.、Eh, tenemos el superpoder de que puedas dedicar una de las canciones que viene a continuación a quien tú quieras.、Eh, tan fácil como mandarnos un audio de WhatsApp del 628 40 80 18. Y así podrás dedicar, por ejemplo, a Pablo a l b o r á n que viene ahora. o

Por ejemplo, también la guerra de los besos de Macaco o Anamena, o por ejemplo m a l ú que es otro de los artistas que suena a continuación después de este tema de Conchita. Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro en e

全然違う。<á> <t ose>

This is-

Curiosamente, fue una canción que casi, casi cuando se editó pasó, no, no voy a decir sin pena ni gloria, pero no tuvo el éxito que tuvo después cuando salió en un anuncio de Ikea. Y a partir de ahí, bueno, pues todos locos con la canción. Bueno, quién sabe si es lo mismo que va a pasar ahora con nuestro. Nuestro Super Dial. Sí, señor, llega ni más ni menos、eh, así.

Y es con、eh, una canción muy especial que hasta mañana ocupa ese puesto de honor. Es La Guerra de los Besos con Macaco y Ana Mena.

La、compañera carmel y j o d a r、mm -hmm. eh, la tierra hermana de barbate、eh, trajo una comparsa íntegramente femenina escrita por ella、eh, y, y luego le, le sucedió、eh, maricharo maricharo suárez también de barbate、eh, también pisó l a s tablas con, con una comparsa de mujeres y carmel y j o d a r alcanzó las cotas semifinalistas también durante no sé、si、fueron dos o tres años. sé si tres

Eh, pues、te te te que b u e n pues e verdad que la que a lo mejor era otro contexto y que nuestra la instrucción nuestra siempre se ha invisibilizado mucho más o no se la da importancia si es verdad que、sí. sigue sigue sigue tu marta sigue、sí, ayudando、pues. n、no, que sí que es verdad que es la primera vez que se produce esto en cádiz capital s í es verdad que s í se puede decir de esa manera pues si hay ciertas cuando somos pioneras en o s que se c o g a n por notoría

femenina y un discurso feminista que eso sí que e n el fallo q u e así como la c a m i l i a estaba conquistada por ese discurso feminista con compañeras absolutamente geniales se le m u e s t a que el fallo estaba huérfano de eso y hemos querido humildemente、eh, refrescar un poco esas ventanas tan cansancias ¿no? que tiene este concurso y qué respuesta marta se dice de, de, de la calle de los habitantes que no s escuchan

Mira, pues la respuesta re es muy emocionante porque,、eh, como ahora, con la suerte de las redes, t o se puede hacer un poco de lo q u i s o Como le l l e g o el mensaje y le voy a dar la atención y el g u s t u a d o decir lo que yo quería decir, y creo que eso está s e g u i d o

Y bueno, e como、eh, las sobrecoger l s conoce. o no, n escuchar por ejemplo u solo b l e lleva un título g e n u o n a m e n t e equivoco.

volver a c a p t a r m á s cosas q e q u d a n tan tal vez mucho que hacer no、eh, eh, eh, eh, s porque yo, yo creo que, medio, más, que yo creo que hay que posicionarse en temas t a m b i é n c a b r o s o s y tan desastrosos como el género como i s o y, y como eso se en t o n c e los p r o f creo que hay que posicionarse desde el abuelo desde el mundo

De de el turismo se me ocurrió de cal, sin media cinta. Entonces, solo teníamos que decir sí o sí arriba. Muy bien, m a r t a Ortiz. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Oye, mucha suerte. Muchas gracias. Desde acá e p o r t a r loco. <risa> que os vaya muy bien. Ignacio, ¿sigues、gracias. ahí? Sí.

aquí sigo claro que sí en retrato eso de, de vivir los carnavales a treinta y pico grados que tal se lleva con el cambio de f e n h a a t a y pico grados y empezamos las sesiones a las ocho y veinticinco de día que habitualmente siempre la empezamos de noche es raro es raro para que nos vamos a engañar se ha hecho un concurso un poquito más corto se ha quitado una fase hace mucho calor muchísimo calor en el teatro sudamos muchísimo las agrupaciones tienen que tener también un tipo lo que es el disfraz un poquito más fresquito porque en el teatro también hace mucho mucho calor pero oye, mira, bienvenido

sea que no se pierda el concurso que es un motor económico también sí, para, sí. para, para sí. la ciudad así que、eh, con calor o sin calor v l final c a r n a v a l de cádiz i g n a c i o yo creo que es el primer evento de los que tengo recuerdo que empiece ahí 25

la sesión e la sesión e la s e s i ó de la sesión d a s e s i n d a sesión de la s e s i la s e s de la s e n d l s e s i ó s e i ó n de la s e s i ó de la sesión d la sesión de a s e a s e s i de la s e s n de la sesión de la s e e l sesión d la sesión de s e i n d s e i ó n e la e s la sesión la sesión de la sesión de ya y ya la de la sesión、pues, d la sesión e l sesión d la s e s e la s e i ó n a s e s i de s i ó n de la d la sesión de s e s n d la sesión de s e s n de la sesión de la sesión d la s n de la s e s i ó a s t a q u e a c a b e de s de e l p r i n c i p i o h a s t a e l f i n a l n o n o s p e r de m o s n a d a

b i el n Ignacio. Oye, pues nada, el próximo viernes igual nos vemos no Seguro que sí, espero que verte por aquí?、Claro、que sí. Sí, a q u í l a r e m o s en san fernando siguiendo el resto de camarón un abrazo compañero un abrazo hasta luego

aquí en la hora de, de música de la v e n d a c i ó

フラッポン。

Las Cuatro en Canarias. Está la hora perfecta para tomarnos juntos un cafetito, un té, lo que quieras, y disfrutar de la mejor música en español con tu radio con cadena d i a l para plantarnos en el fin de semana y disfrutarlo juntos con la radio al sol y con la música más refrescante. Ahora con lo último de Antonio José. Esto se llama Por Mil Razones.

最後に私たちは最後に私たちた

A agentes otros 200 agentes de la policía municipal el impuesto de este dispositivo de seguridad se centra el sábado en el estadio santiago de m a d r i d y ofrece un partido por sus pantallas celantes que le quitan a la zona rápidamente se activará en el entorno de la plaza de cibeles una operación especial de seguridad si esa victoria se logra el domingo será el gran día de l real madrid

Con parado b las i g d a a l instituciones madrileñas tanto el ayuntamiento como el palacio de la puerta del sol para continuar s y el salvar r e i e e la puerta a esta s en su recorrido hacia mañana! el e la plaza r i video! o de 500.

スタジオの皆さスススススススススススススススススススススススススススススススススススス

Bye.、Oh.

Buenas tardes, el consejero de salud Jesús Aguirre ha confirmado este viernes que se están estudiando 18 casos sospechosos de virula de marón en Andalucía, tras haber descartado ya 8 y haber confirmado un positivo en la provincia de s e v i l l a un caso importado, según ha confirmado el consejero. Un v a r ó n de 13 años e r un caso importado de importarlo en, en otra comunidad, un d o m a según el estudio de trazabilidad y el estudio e p i d e m i o l ó g i c o hecho por nuestro por、eh, 8.8.

セミさんのおじいちゃんがおじいちゃんにおじいちゃんにおじ

a que recapaciten su decisión y que atienda las consideraciones de los jefes médicos del Juan Ramón Jiménez para que mantenga el proyecto de un nuevo edificio para bajar el Hospital m a c i o n o Infantil de Huelva, ya que esta provincia es la única en toda la comunidad que no dispone de este s e r v i c i o El secretario general s e b a s t i á n Domingo. Creo que quiere ver o que e s t q u i e n d o recapaciten l son los, los especialistas d e Juan Ramón Jiménez, diciendo que no es viable lo que quieren hacer.

もう m 度、もう一 e もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、

Perdida con...

Caribe con Melene, y ya sabes que es uno de los artistas que va a estar en Únicos en Madrid. Además,、eh, no sé si puedo decirlo, pero vas, bueno, va a estar con toda la banda. ¿eh? Así que prepárate porque va a ser muy fuerte lo que ocurra en Madrid el próximo 6 de junio. Sí, sí, 6 de Vamos, que estamos aquí a la vuelta de la esquina. Hazte con tus entradas en nuestra web en cadenadial.com.、Eh, entradas solidarias con UNICEF. Y esto va a ocurrir en el Teatro c o l i s e u de Madrid.

Y además de m e l e n d i Antonio Orozco, Taburete, b e r e t Álvaro de Luna y como artistas invitados Edurne, Ana Guerra y m e r c e Una nueva cita de la gira Únicos. Y ahora, ahora Taburete con Roto y Elegante. Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar.

やさびるい、あなぷるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたんぽるんたん

Quizás sea bueno,、pues、por u e s p poner la radio a todo volumen. ¿Por qué no? Bueno, mira, esta es la que viene ahora. Es la nueva canción de Manuel Carrasco. Se llama Fue. Te la voy a poner enseguida. Pero además, en los próximos minutos, l e voy a poner a Alejandro Sanz. Y ya sabes que mañana en d í a Tal cual.

Y si no lo sabes, te lo digo. Vamos a regalar pases de backstage para que veas cómo es el escenario de、eh, la gira de Alejandro Sanz justamente por detrás. Así que eso, eso va a ocurrir mañana. Y ahora ahora llega Manuel Carrasco. En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahora te liba en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica. d e s c u e n t o un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.

Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes. Aprovecha ahora la HP Week en el corte inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día. Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11. Hasta el 29 de mayo, HP Week en el corte inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.

En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología p r i s e n c e que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor. Anticípate y descúbrelo en el 900-139-139 o en securitasdirect.es.

Cadena Dial y Turismo de Tenerife presentan la v i i g é s m 2 s edición x t a e de los Premios Dial. El 15 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife acogemos una vez más a los mejores artistas en español. Este año los premiados son Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, Manolo García, Laura Pausini, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Pastora Soler, Antonio José, Dani Fernández, Morat, Ana Mena, Edurne. Premio especial a la trayectoria, Alex Ubago. Premio Dial Latino, Carlos Rivera.

v i i é s 26 edición, premios Dial. Los premios de la música en español. Entradas ya a la venta en cadenadial.com y City Kids. 102.5 Sevilla. Cadena Dial. ¡Yeah!

¿Te has enterado de las nuevas aperturas del centro comercial Los Alcores? Springfield, totalmente renovado y con moda de mujer. Stradivarius con su nueva imagen y más moda. Próximamente abrirá JD y en G's i podrás encontrar todo en equipamiento para el hogar. Pero no solo eso. Vuelve TGV con su 2x1 los jueves. No te lo pierdas. Ven y descúbrelo. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.

¿Necesitas recuperar las asignaturas suspensas en junio? En Academia Méndez Núñez tenemos un curso mega intensivo de recuperación desde el 23 de mayo hasta el día antes del examen. Y si has aprobado segundo de bachillerato, ya puedes apuntarte a nuestro intensivo de dos semanas. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.

El momento es ahora. Obtén hasta un 60% de subvención de los fondos NextGen para cambiar e l autoconsumo de la mano de Cuántica Renovables. Alcanza tu libertad energética y ahorra hasta un 90% en tu factura eléctrica gracias a Cuántica, socio estratégico contra la pobreza energética en Europa. CuánticaRenovables.com

Vuelve icónica Sevilla Fest. Deep Purple, Ludovico e Inaudi, l e i v a Cultur e Club and Boy George, Rosalén Z e Tangana, z a z Hombres Gema, Seguridad Social, Paul Calbrenar y muchos más. Te esperan del 16 de septiembre al 14 de octubre en la Plaza de España de Sevilla. Vive una experiencia icónica en el escenario más espectacular de Europa. Info y venta de entradas en i c o n i c a f e s t c o m Escucha ya en Cadena Dial Corazón sin Vida de Aitana con Sebastián Yatra. sindicato.

Las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Mañana en d i a Tal cual, además de la visita de luz y muchas sorpresas, Vanessa Martín, Rosalén, Marta Soto. Mañana te presentamos la nueva canción de Manuel Carrasco: Hay que vivir el momento. Y ahora fue. Fue porque no arde, s que no te veo.

fue montar el drama al tinte del pelo fue que no me sale y tú no te atreves fue el final de, de serie. La m i のテープ d テープのテー l のテープのテープのテープのテープのテープのテープの e ープのテープのテープのテー o のテープのテープのテープのテ e プ a テープのテープのテープのテープ a テープのテープのテープのテープのテープのテープのテープのテープのテー a のテープのテ o s のテープのテー u e テープのテープのテープのテープのテープ

フェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロスオトロフェラービディリカデロスオトロスオトロス

フェイクエンスティングトームー e レグラリアイフェイクエンスティングトームーアレグラリアンスティングトームーアレグラリアンスティ e グトームーアレグラリアンスティングトームーアレグラリアンステ

フェイムストイムミンドアミン、キンメンテンデフェイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステイムステ

もう一度、私が見つかったから、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一

フェイヤーの手を見つけたら、た

Si te reconoces en algunas de las frases de Manuel en este tema, seguramente es que la historia se ha acabado, ¿no?

Solo estando contigo. Bueno, pues espero que no te sientas ni solo ni sola estando conmigo ni con tu radio. Esta es cadena diaria. Ya Sabes que estamos aquí para acompañarte y enseguida los que te acompañan cantando son Edurne, Vanessa Martín o Alejandro Sanz. Antes, este éxito que seguro conoces. Vamos, me apuesto contigo lo que quieras a que la conoces.、No、sé si, pensar, si eres el ángel que cuida mi camino.

「しんべヱつことでしてか

私は私のことをいることを知っいること知っていることを知いることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることいるいとをいるこ

あの人はあなたの声を聞いてください。あ e た e s、no boca, a, mi no si、a mi manual de tú no puedes.

soy. Mi v i あり se quedó r と n d a n d o a l g い n a p u e ま t a

exquisitos De Alejandro Sanz, ya sabes que en nada, el próximo sábado, en menos de una, en una semana, arranca la gira de Alejandro Sanz, en concreto en el Wanda de Madrid. Yo tengo unas ganas, yo voy a ir al de, al de Madrid el 4 y al de Sevilla el 16. Pero en realidad, toda la gira, una gira en la que de nuevo volverán las canciones emblemáticas de Alejandro Sanz.

Bueno, mañana en d í a l Tal cual vamos a hablar de toda esa gira que te recomienda Cadena de i a l Y no solo eso, porque estamos tan locos que durante todos los, todos los programas de junio y julio vamos a estar regalando pases de backstage de la gira de Alejandro s a n z Así que no te lo pierdas porque esto va a ocurrir mañana y cada sábado en d í a l Tal cual. Y ahora, ahora, quien aparece por aquí es Edurne con su boomerang.

ピンとはたくさんあったかいな。

ピンポーンとうに見えますか

Ya, y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. Nunca...

Super todo incluido, está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes. Que sí, que sí, que me voy a despedir, claro que sí. <ríe> y no solo eso, sino te voy a dejar con la mejor de las mejores, con Laura Trigo. A partir de las 6, las 5 en Canarias. Tú y yo nos encontramos mañana en d í a Tal cual, con la visita de Luz Casal y además con un montón de novedades. Manuel Carrasco, Rosalén, Vanessa Martín, Marta Soto, en fin.

Todo esto mañana. Y la próxima canción que vas a escuchar es ella. Es Pastora Soler, nuestra pastora, que añoche triunfó en únicos en Alicante. Pásalo bien, lo dicho, te dejo con la trigo. Nuestros findes de frescura empiezan los jueves. En Alcampo, pechuga entera de pollo, jumbo, el kilo por solo 5,70 euros. Y recuerda, si es fresco, está en Alcampo. Para Península y Baleares.

Summer Sports, en tu planta de deportes del corte inglés. El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas. Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo. Practicar tu deporte favorito con el corte inglés te costará menos. Summer Sports, en tu planta de deportes del corte inglés. Álvaro hace las preguntas. ¿De dónde viene este miedo? Lo desarrollamos por algo que le da seguridad a una mujer en el sexo ya ni. Los expertos.

Mi familia entrena segura y se divierte en el Club Deportivo Enjoy San Bernardo. Con las mejores instalaciones dedicadas al fitness, agua, actividades dirigidas, un gran programa para los niños y zonas exteriores para entrenar y relajarse toda la familia. Ven a Enjoy con los abonos familiar completo, parejas monoparental e individual desde 2 9 euros con 99, todo incluido y sin permanencia. Elige el tuyo en Enjoy.es.

Anato Roja, Taburete y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com. Toda una vida. ¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en AdeslasDental.es. Primera visita y revisión gratuitas.

Diego Martín también es parte de la familia de Cadena Dial en Instagram. Y me gustaría mandar un beso muy grande, un saludo a todos los amigos de Cadena Dial Andalucía en Instagram. Un beso muy grande. Chao. Mire donde mire, busque donde busque, hay mi rastro nuestro. Y tú, ¿aún no nos sigues en Instagram? Búscanos Cadena Dial Andalucía ahora en Instagram. ¿Nos sigues?、Bonam

Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar en Lidl melones y sandías de origen andaluz, como el melón g a l i a a un euro 1 7 9 céntimos el kilo. o e s andaluz! z e s bueno! Lidl, marca la diferencia.

Del 27 al 29, disfruta del Racing Weekend en el Circuito de Jerez. Ven a vivir la mejor competición automovilística en familia. TCR Spain, Campeonato de España de Turismos, Campeonato de España de Fórmula 4 y la Copa Saxo. Acceso gratuito, exhibiciones, firma de autógrafos. Racing Weekend en el Circuito de Jerez. Ángel Nieto. Promueve la Real Federación Española de Automovilismo. 102.5. Sevilla.

La verdad es que sí, ¿eh? ¿Cómo se nota que ya llega el fin de semana? Son las 6:5 en Canarias y hasta lo dice Rafa Cano. Y eso que mañana lo tienes aquí con Patricia y m á s en Dial Tal cual. Besa de Laura Trigo, cuidado, llega a ella, Pastora Soler. Pude seguirme engañando, pude seguir recordando despierta, pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras.、Mmm.

「あんたに」

Y lo va a ser más aún el día 15 de septiembre en el recinto f r i a l de Santa Cruz de Tenerife, con Pastora Soler como una de las premiadas de la 26 edición de los premios Dial, igual que Sergio Dalma. Tus entradas en cadenadial.com y City Cats con Cadena Dial y Turismo de Tenerife. En Cadena, en Cadena Dial, el mejor pop en español.

Viernes. Feliz viernes a todos, que hoy es viernes、eh, y ya no sabemos lo que pasa, ¿no? <ríe> quería saber me podías poner una canción. Como hoy cumplo año, pues quería felicitarme yo mismo. Muchas gracias、eh, y buen fin de todo. Cuidarse y vigilar en la carretera. Oye, amigo, pues nada, felicidades.

Padre a su hija que quería dejar el colegio, que si quieres pegarle un vistazo lo tienes en Cadenadial.com. Le dice: ¿Qué pesa más, los libros o el cemento? <risa> bueno, de pesar, pesan canciones como esta: Camiseta de rock'n'roll, a d de Stopa y f i t o Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.

canciones de Manuel Carrasco.、No dejes de soñar.

オッケー。

毎日、si er. 27日の夜、楽しみにしてます。

Alú. Bueno, y si quieres conocer todas las fechas y ciudades por las que va a pasar su ruta, ya sabes que solo tienes que consultarlo en nuestra web. Entra en cadenadial.com. He quemado las cuerdas que tataban al suelo. He dejado que fueras lo primero, incluso por encima de mí. Me he metido en tu guerra para hacer de trinchera y así me he vuelto.

どこにいるの

El seguro Te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche. No me lo pensaría si fuese para este coche o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche, elige AXA. Elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7000 puntos de venta o entra en AXA.es.

Descubre el Caribe con Viajes El Corte Inglés y Holiday y Kelonia. Solo de jueves a domingo, aprovecha las ventajas de la venta Flash de Caribe con salidas inmediatas de mayo y junio. Siete noches en Punta Cana, en todo incluido, desde 881 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Next Hub. Y todo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu plaza con la venta Flash de Caribe. Consulta condiciones.

Este sábado será un día lleno de luz.、No、nada, nada. Hola, soy Luz Casal. Aprovecho para daros las gracias por el apoyo que dais a la música hecha en este país. Este sábado, Luz Casal, en directo en Dial Tal cual, presentando su nuevo álbum en vivo. Y todas las canciones, los conciertos y la actualidad de la música en español en tu programa favorito de la mañana de los sábados. Dial Tal cual, de 10 a 2 horas antes en Canarias, con Rafa Cano y Patricia Imad.

102.5 Sevilla Cadena Díaz.、Yeah. Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Maluma, Sergio Dalma, Ozuna, Juanes, Carlos Vives, Diego Torres, Malú, Ana Torroja, Taburete y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com

Este rocío Dulces Maima te presenta los precios más baratos del mercado en refrescos, cervezas, surtidos de chacinas y quesos, licores, precios insuperables para mayoristas y nuestros productos estrella con descuento sobre el precio para que pases el mejor rocío. Dulces Maima, calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com. ¡Maima mía, qué precios!

せっかく。

102.5 Sevilla. Hemos alcanzado las seis y media, ahora menos si estás en Canarias. Que ¿Quieres q u combatir el calor con música? Lo hacemos ahora con Dani Fernández y dile a los demás. Sueñas con la、no、soñar.

Fernández actúa junto a Funambulista Alex Ubagón, Macaco, Ana Mena, Merche y Fangoria dentro de la gira Dial Únicos en Valencia. A las ocho en el Auditorio t u r é n síguelo todo a través de nuestra web.

カデナディアン、ロメコロのメコロのメコロのメコロの e s ロのメコロのメコロ

No si、pudiera explicar las v i d a い que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría.

Sé que estas canciones le gustan a Álvaro Díaz. Ahora lo he perdido. A ver, ¿dónde estás? Aquí estoy, para recordaros que es viernes, por si no lo sabíais, y para haceros una pregunta. ¿Cómo gestionar nuestras inseguridades para no arruinar nuestra relación? El lunes vamos a tratar de aclarar todas estas dudas. Muy buen fin de semana a todos. Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra.

《「トゥドゥ」》

Yo guardé todo tu amor con hielo. Ya se murió. ¿Qué tal llevas este viernes? ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¿Quieres contárnoslo? Hazlo con una nota de voz en nuestro WhatsApp. Mientras, escuchas la hipoteca de Paula Matthews con Rosalén. 628 40 80 18. Se está quedando un poco calvo para no despeinarse nunca por nada.

私たちの愛の深さは、私たちの愛の深 s は、私たちの愛の深さは、私たちの愛の e さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛だ深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私たちの愛の深さは、私

ビデれを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデオを見つけたら、ビデデオを見つけたら、ビデデデデディ

テレビのコン d ニのコンビニのコ t ビニのコン e ニのコンビニのコビニンビニのビニンビのコンビのコンビニのコンビニのコンビニのコのコンビニののコンビニののコンビニのコンビニのコンビニのコンビ

ケツが目の前で見つかた。

699 euros. Sí. Ya. Y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no. Con Super todo incluido, está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes. ¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar.

Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado. Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología p r i s e n c Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-139-139 o en SecuritasDirect.es. El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito, a mucha gente vas a apoyar.

Diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. De lunes a viernes en Atrévete con Luis Larodera. Compartimos nuestras experiencias más personales. Carla, cariño, ¿cómo estás? Bien. O sea, que los juegos de mesa. ¿Qué papá? ¿Se es que se pasa de juegos o qué? Sí, bastante. ¿Y dónde los guarda, papá? En mi armario. O sea, te coge espacio en tu armario para meter sus juegos.

Sí. Pues aprovecha ahora, así que atrévete a decirle: Papá, fuera de mi armario. <risa> ¡Fuera de mi armario! Desde las 6, 5 en Canarias, de lunes a viernes, el despertador de cadena d i a l con Luis Larrodera. 102.5 Sevilla. Cadena d i a l y、yeah. e a

El pan fresco cada día. A Coreo informa. Si compró un vehículo entre 2006 y 2013, puede ser uno de los afectados por el cártel de coches. Reclame hasta un 20% del valor de compra. Acto informativo el 31 de mayo a las 19 horas en Mare Hotel, Avenida de la Libertad, Dos Hermanas. Infórmese en Galán y Cordero Servicios Jurídicos, 664-790-706.

Cadenadial.com como página de inicio en tu navegador y suscríbete a la newsletter de Cadena Dial para empezar bien el día con música, información y el mejor entretenimiento.

¿Hacemos ahora cardio? u f para para, toca hidratarnos. ¿Quieres agua? ¿Agua? Dirás agua de coco Goya, que además de hidratar calma la sed y refresca. Es 100% natural y no tiene grasas. ¡Echo! Bebemos agua de coco y seguimos. ¡Go! Eso es, el agua de coco Goya. Agua de coco Goya, pruébala, porque si es Goya, tiene que ser buena.

Las 7:6 en Canarias. Bueno, hoy la gira Dial Únicos está en Valencia y el lunes, día 6 de junio, la tendremos en el Teatro Coliseum en Madrid. Entradas en cadenadial.com y entradas.com. Bueno, y aquí está uno de los protas de hoy. Por cierto, puedes seguirla en streaming desde nuestra web. Él es Alex Hugo. Ella vive en mí como una canción.

私は私の声を持っていると、o は私の思いを持っていると、私は私の思いを持っ v いると、私は私の思いを a d ていると、私は私の思いを持っていると、私は私 s 思いを持っていると、私は私の思いを e っていると、私は私の思いを持っていると、s は私は私の思い a 持っていると、私は私

El 15 de septiembre en Tenerife llegan los premios Dial, los premios de la música en español con premio especial a la trayectoria para Alex Ubago. Entradas e n cadenadial.com y si tickets. Cadena Dial. Yeah, yeah, yeah. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar ahí.

私の夢は私のことができない。私の夢

A ver, que somos ahí unos cotillas. ¿A quién le dirías tú eso de gracias por existir? d í n o s l o a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp y que no sea en plan chisme ni nada de esto, ¿eh? que sea bonito y de verdad. No como Carlos Octet-Senoa. 628-40-8018. ¿Te creíste el cuento? Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos. Que después de las 12 soy otro, pero no es cierto.

もう一回言ってみてください。Ay, ay.

じゃあ見ろ

Y suena Cadena d i a r i a

Elena Díaz, Algo que nos une.

Uno que anda buscando el sol y Patricia y Maz que está ahí b a j á n d o t e las estrellas de Cadena Dial. Échale un vistazo a través de nuestro canal de YouTube a las entrevistas que ya están disponibles en Casa Tal cual. Abraham, Mateo, Leo, Richie, Macaco, Alex, Subago. Cadena Dial.、Yeah, yeah, yeah. Y mira, otra estrella que aparece por la puerta Grande Mesa para dos de Julia Medina. Ya se acababa el verano, pase t o d o

ビデ s を見つけたら、私はそれを見つ o たら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私 e そ t を No sé qué hago aquí

Movistar Pro Segura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta super oferta de solo 9,90 euros al mes durante seis meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Descubre el Caribe con viajes al corte inglés y Holiday Kelonia. Solo de jueves a domingo, aprovecha las ventajas de la venta Flash de Caribe con salidas inmediatas de mayo y junio.

Siete noches en Punta Cana en todo incluido, desde 881 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Les Have. Y todo con la confianza de viajes del corte inglés. Reserva tu p l a z a con la venta Flash de Caribe. Consulta condiciones. Esta semana en día, el aguacate con un 31% de descuento. Llévate la bandeja de tres o cuatro piezas por solo 1,29.

Tecnolaser Clinic Visión, 20 años siendo referentes y diferentes. Referentes por la innovación y excelencia. Diferentes por nuestra forma de entender la oftalmología. A nuestros pacientes y amigos, gracias. Tecnolaser Sevilla es otra cosa. Tecnolaser Clinic Visión, 20 años cuidando tus ojos. 954-988-460. TecnolaserSevilla.es. Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo, Social Energy presenta grandes descuentos.

No puedes enfocarte en lo que no está saliendo como esperabas. Siempre hay una forma de dar la vuelta a la situación. Hay que aprender a mimar las emociones desde una perspectiva distinta. Cana,、no、Cadena Dial Sevilla. Ahora más que nunca, tu casa.

Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Pro Inco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita. En calle Rafael Beca, Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. ProInco.es. Vuelve a los escenarios Malú. Más guerrera que nunca. La voz femenina del pop español llega con su gira Mil batallas el 4 de junio a Sevilla. Entradas en MalouWeb.com. 102.5

Media hora para que arranque la gira Dialúnicos en Valencia, en el Auditor y Turén, que no vas a poder estar. Síguelo a través de nuestras redes sociales y te informas de todo, porque además ahí también va a estar ella. No solo Ana Mena, e h Merche, Fangoria, Dani Fernández, u n a m b u l i s t a Alex Subago y Macaco. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería.

Aquí, ¿eh? tenemos música ligera.、Y、no solo eso, ¿eh? que en tan solo unos minutos vamos a repartir un poco de amor. Claro, de Manolo García. Cadena Dial, algo que nos une. Despedida y cierre va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy. No me dan los brazos para abrir, los lleva miedo.

私の家族はあなてはあなたの i 族に関してはあの家族に関してはあなたの家族に関して

私の家の家の家の家の家の家の

もう一つのこと、もう一つのこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もう一つこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もうこと、もう

¿Quierieres tener a Alejandro Sanz cerca? Pues ahora es posible porque llega de gira en nuestro país con Sanz en vivo. Una gira que va de la mano de cadena dial. Arranca el 4 de junio en el Wanda Metropolitano en Madrid. El día 16 de junio también va a estar en Sevilla. Para más información, entra en nuestra web. Ahí también te hablamos de la gira que te traemos de Manolo García. Hoy, Manolo García.

Fin de semana, abrazo de la trigo. Y a continuación, mándale una nota de voz a Alberto Lezaun, que está deseando saber de ti. Hasta el domingo. 628-40-8018. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan.

Oscar, las canciones que te alegran la vida te esperan en Dial Latino. Soy MJ Ledón y te espero cada sábado noche de 9 a 12 horas antes en Canarias para bailar en Cadena Dial los éxitos del pop latino. 102.5 Sevilla Cadena Dial. ¡Yeah!

Del tirón. Son 600 pavos ella, y tres puntos.

7 en Canarias, estamos de viernes. Hoy la gira Dial Únicos llega a Valencia y ya quedan menos para la cita de Madrid el lunes 6 de junio en el Teatro Coliseum. Atención al cartelazo con Melendi, Antonio, Orozco, Taburete, Álvaro de Luna, Ana Guerra, Edurne, Merche y también él desde Sevilla, Beret. Las entradas para este conciertazo de Dial Únicos en cadenadial.com y en entradas.com

ピューッと見つけたら、あなたは n なたの声をかけたら、あなたはあなたの声をかけたら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたは o な o は o なたはあなたはあなたはあなたはあ a たはあなたはあ a た a あ a r a あなたはあなた o あなたはあなたはあなたはあなたはあなた r あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e は e なたはあな

Sabe y suena el fin de semana ya en Cadena Dial. Este viernes lo estamos celebrando con buenas canciones, con grandes canciones y además viendo ya de cerca los Premios Dial, edición 26, el 15 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife con Turismo de Tenerife. a l l í estarán muchísimos artistas, como te puedes imaginar. Toda la información está en Cadena Dial.com y allí también están las entradas, además de en City tickets. Y ella.

Este año es premiada y no se los va a perder los premios. Laura Pausini con su nueva canción, se llama Caja. ¿Te acuerdas de que ayer tú y yo éramos una en un viaje algo inseguro para nuestra edad?、Y、la ventana estaba abierta porque no nos preocupábamos.

私たちは私たちのごめに、私たた

que canta las c a a s

En la calle acerca de si fumar o no fumar en terrazas. En cadenadial.com vas a encontrar una encuesta muy interesante. Pero te adelanto que la mayoría de los españoles estaría dispuesto a prohibir el tabaco en las terrazas. ¿Tú qué opinas? é c h a l e un vistazo en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Y mientras tanto, el más joven de la clase, d e Paul, con su nueva canción. Esto es ¿Quién diría? ¿Quién diría que me gustaría el m i s

もう一に私が見つけたのに、私は私の思い出を忘れないでください。

¿Quién diría? La primera de DePaul, a quien Cadena Dial, tiene toda la carrera por delante y va a triunfar. Le va a ir muy, muy bien, estoy completamente seguro. Es ¿eh? un tío con mucho talento. Lo mejor de nuestra música. Yeah, yeah, yeah. Enseguida, demostramos lo bien que suena el viernes con Álvaro Soler y David Bisbal. Antes, aquí está m e l e n d i Sentado en un coche de h i e l o

Y media, siete y media en Canarias. Alberto Leza, un gusto, ¿cómo estás? Aquí están David Bisbal y Álvaro Soler. Estoy es a contracorriente. r a c o r r i e n t e

私の愛あ深さは、私の愛い深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛の深さは、私の愛

Ahora mismo preparando cosas nuevas, eh. Macaco por un lado con su disco a la vuelta de la esquina y también Ana Guerra que prepara ya, pues yo creo que para junio saldrá, seguramente,、eh, su nueva canción muy discotequera, muy divertida, muy chula, muy veraniega, eh. Te va a gustar mucho. Pero antes, ellos dos juntos, y no por separado, han hecho una canción que esta semana es n u e s t r o Y que a mí me gusta mucho. Se llama La Guerra de los Besos. Tengo.

Canción, ¿eh? La guerra de los besos aquí en Cadena Día. La última de Macaco con Ana Mena, la chica de moda ahora mismo desde Málaga, para el mundo, como dice ella. Lo mejor de nuestra música. Lo mejor de nuestra música.、Y、enseguida llegan fonambolistas: Rosana, Antonio Orozco Manolo García. Casi nada. Antes Dani Fernández, el recién casado. Desde la estrella p o la.

b e g o n e

102.5 Sevilla Cadena Dial. l、yeah. Niña, tú sabes que me estoy enamorando. q u e e r t e me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Por gusto vivo sufriendo. Te pienso cada segundo de t i

「さてきゅうの」

Está hoy en directo en Dial Únicos en Valencia. A estas horas estará comenzando y además junto a Dani Fernández, a l e x o Vago, Macaco, Anamena, Merche o Fangoria. Sigue el concierto en cadenadial.com, no te lo pierdas. Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo, ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo, intentar caminar como niños que no tienen miedo.

ser la puesta de s と l en los い j o s de aquel marinero, dar la vuelta al reloj, demostrar que soñar nunca cuesta dinero, apretar el botón que las penas encuentren consuelo, reinventar el amor y quitarle el maldito veneno y buscar la verdad aunque digan que pocos la v i e と

もう一度、一度、一度、一度、一度、一度、